Todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, Real. ¿no? Y uno Exacto. puede jugar con eso. Mira, vamos a seguir eh, a compartir otro audio que... Sale de la CAMPE Federal el día miércoles como contábamos en el inicio del programa hubo cuatro paneles eh, centrados en la problemática del despojo y el extractivismo la lucha sindical, la lucha por la tierra y la vivienda y un panel de solidaridad internacional que eh, tuvo el condimento de que lo cerró Nora Cortiñas Eh, en una intervención extensa, no la podemos reproducir toda porque dura media hora, pero la verdad es que la estuvimos enviando por por gacetillas de la CAMPE, vale la pena escucharla toda. Nosotros vamos a compartir solamente dos fragmentos. Eh, uno donde Nora habla de que hace falta dejar de, distribu de distribuir la pobreza y empezar a distribuir la riqueza. Y otro donde habla de la responsabilidad de la Iglesia eh, en la desaparición y en la dictadura cívico-militar-religiosa. En, en un panel internacional, el se cerró con Norita Cortinas, en el cual participó una compañía de Cuba del Centro Martin Luther King. Car participó Caridad de Cuba, participó Javier Castellano del Congreso de los Pueblos, Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Mónica, y... ¿el apellido cómo es? <risa> Mexicano. Mentira. Me estás cargando ya no. Mónica Mexicano y es la Asamblea de Mexicanos y es mexicana. Y, y, y también Carlos Carlos Aznares. Eh, un panel estuvo interesantísimo, ¿verdad? Verdad que sí, vamos a escuchar la participación de Norita. La iglesia que fue partícipe y que tuvo tanto que ver en lo que fue el terrorismo de Estado. Por eso nosotros decimos que acá hubo una dictadura cívico, militar, ecuménico, religiosa, como venga bien. Pero la iglesia no fue cómplice, fue partícipe. Entraban a los campos de concentración, palmeaban a la gente sangrante, torturada, diciéndole, habla, habla, que si no te va a ir mucho peor. Eso hacía la iglesia. Y el único que está preso, que no sabemos si realmente cumple la prisión, es Bomberni, pero hasta ahora nunca la iglesia eh, tuvo un gesto de decir, bueno, que la justicia también actúe para los que participaron. Y yo les quiero decir que cuando un obispo dice por televisión, bueno, le pedimos al pueblo que si tiene datos los den y que nos comuniquen, ¿por qué no agarran la llave y abren los archivos, la propia iglesia, y nos dicen saben ellos que saben mucho que tienen sus buenos archivos entonces viste y el papa eh, allá arriba en, el, en roma no arriba este también si él quiere dejar en su paso por su papado tiene mucho para hacer y tendría que él participar en esa apertura de archivos Entonces hay que seguir cuando uno tiene oportunidad y habla con gente que es muy católica. Yo soy católica, chicos, ¿eh? Yo soy católica por herencia, por tradición, por familia, pero llegué a un límite. Ahora me volví hereje. <ríe> un cambio de, de actitud. está. hablando un cambio de actitud decía Nora que siempre eh, tiene esa particularidad de expresar las cosas con mucho humor, ¿no? Más más adelante decía, "Bueno, estas pastillitas de humor", porque hablaba de, de, del éxtasis de la lucha de la lucha con, con alegría, y también dijo algo muy emocionante, que fue que la lucha nuestra, la lucha de los compañeros y las compañeras que están llevando a cabo la acampe federal, no solamente esa, la lucha de los compañeros... La lucha de ellos es la de ustedes hoy, ni más ni menos... Y con la lucha de ello y eh, la de ustedes hoy, Nora Engloba, ella empezó a hablar en el panel internacional y habló de la lucha del pueblo kurdo, habló de la lucha en Paraguay por la tierra, habló de la responsabilidad de la iglesia, habló de la situación en México, o sea, están todas sus luchas, son todas las luchas. Eh, y bueno, queríamos compartir ese, ese fragmento y ahora vamos a compartir otro más ahora hay que hacer no abstracto todavía tenemos que hacer no hay que ir haciendo ahora y no esperar que que, que haya más eh, crisis y más este pobreza y más eh, circunstancias que después son más difíciles de este de retrotraer eh, yo creo que hay que estar hay que estar y de acá a fin de año una lucha para para lograr realmente que en vez de eh, distribuir la pobreza, de una vez se distribuya la riqueza, que es lo que queremos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.